Ya. Estas son cosas del barrio. La vida es una sola y pronto se termina. No son historias, son relatos de la vida. Cerveza y mucha yesca No nos percatamos que la muerte andaba cerca Los enemigos se acoplaron No llegaron solos Desde la esquina nos gritaron un tiro de acholos Si quieren trompos tengan trompos siempre son la acción Pero uno de ellos dijo pa' que te apunto el fogón mi dijo mi hijo usted sin no le topa Y a qué ropa le dio en la cara a mi compa Ellos corrieron Mira a mi amigo tirado Reparen cohetes que tomaron a un soldado No cortes, este ya lo separo Y sale que, que me la